Nos vamos a estar regalando dos entradas.、Eh, solamente mandándonos su nombre, sus tres últimos números del documento. Claro. Pueden hacerse acreedores de estos dos pases Vips para ver a Niyamas. Sí. ¿Niyama o Niyamas?、Eh, habría que preguntarle al vatero. ¿Cómo se llama? Mil Otaviano. Mil Otaviano, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, acá estamos. Bueno, ¿qué quiere decir Niyama? Eh, ni llamas es con es con ese ni llamas ni llamas al final si、sí. eh, no es tipo ni llamas ni escribes ni nada no no e s t s con eso muy bien pero、eh, es Es una palabra de, del idioma del sánscrito que significa prácticas positivas y、ah. nos gustó el significado y, y veíamos que no había ningún grupo con ese nombre、sí. por, y entonces decidimos Llamarnos Niyama. Es espectacular. Me da igual algún tipo de sushi, alguna variedad de, de comida <risa> sí,、eh, sí, oriental. Sí, la... Pero me sí, encanta, me cual, encanta.、Sí. Es como Motomami. Uno piensa que también viene de, de, de, de algún lugar de Japón y no tiene nada que ver.、Eh, ¿Cuándo sí, surgió sí, Niyama?、Eh, Niyama con S. Con S.、Eh, sí, pero está bien, somos r e p a m p e a n o está buenísimo es Niyama. <risa>、eh, Eh, Cuando surgió,、eh, ahora en noviembre cumplimos un año de nuestra primera presentación, que un cheje、eh, junto con nuestro primer EP, digamos,、uh -huh. um, y hemos tocado, bueno, hace un año que venimos rodando acá en Santa Rosa, digamos, por ahora, La Pampa, y bueno, siempre nos gusta jugar con presentar、eh, canciones y a fin de año presentamos nuestro primer disco y hacemos que coincidan con nuestras fechas y demás. r e c u e r d o también una presentación en el medasur puede ser en el medasur también que era bueno viste ahí、eh, uno de los pocos lugares donde podíamos tocar、eh, pos t pandemia no、uh -huh. eh, uno de los pocos lugares donde podíamos tocar a medasur y, y decidimos hacer una fecha a h y pero re bueno es un auditorio espectacular、uh -huh. eh, milo como está compuesta la banda Eh, la, la banda está formada por Franco Sánchez en saxos,、eh, Pablo Wagner en trompeta,、eh, Maru Enríquez en percusiones, t i a g o b e l l a n e d a en bajo eléctrico, Mauricio Suárez Becerra en guitarra y quien les habla Milo en b a t e t í a Y nuestra última incorporación es、eh, Matías Feigenstein en trombón. Me encanta,、eh, me encanta. Y nos encargamos, básicamente, hacemos música instrumental. Bueno, y tenemos siempre. algún cantante invitado como para romper eso viste、uh -huh. y entonces ahora en el sábado es con, con coliño el cantante de que esto que el otro canta、uh -huh. un par de canciones que además van a estar en nuestro disco、Buenísimo. y el single que sale mañana viernes sacamos、uh -huh. un adelanto del disco y está coliño en este tema、uh -huh. eh, uh -huh. la canción se llama s a n telmo es un single que sale este viernes y la estamos presentando el sábado、uh -huh. eh, ya、uh -huh. la hemos tocado otras veces pero bueno Milo, ¿cómo definirías la música que ustedes hacen? ¿Cómo la podríamos definir? Sí. Es música instrumental,、eh, pero se inscribe dentro de algún、eh, género. Es medio viejo、eh, lo que estoy diciendo, porque ya no hay géneros en la música. Todo se cruza, todo es híbrido,、eh, todo es degenerado. Pero ¿cómo lo definirías?、Eh, primero que nada, que, que puede ser bailable. a j、eh, Una、gusta. música que se, puede, que se puede bailar, o、me、sea、gusta. que es parecida al punk. a j、eh, por ahí digamos algún candombe algo medio latino viste como lo que decimos latín、uh -huh. o también rock por supuesto porque las raíces están ahí también viste y, y además es como decir es un híbrido de todas las influencias de cada uno que lo que lo compone digamos no、uh -huh. Eh, y cuando se juntaron,、eh, ¿ya tenían este, el objetivo, digamos, ya de hacer、eh, una banda que fuera más o menos así, instrumental, que t o c a r esos géneros? ¿O cómo fue decantando?、Eh, sí, digamos que con los chicos también teníamos,、eh, ahora no, no estamos tocando, pero antes teníamos un grupo de jazz. Eh, que hizo algunas per, hicimos algunas presentaciones ahí a, ni bien pudimos empezar a tocar después de la pandemia、uh -huh. eh, hacíamos jazz y, y la banda también surge de la necesidad de hacer música propia no melodías creadas、eh, por uno、claro. eh, originales y así que también tiene un poco de jazz nuestra música hay un poco de improvisación pero son canciones viste、uh -huh. eh, no hay mucha impro pero s í un poco hay、uh -huh. eh, estaba un poco empapado de eso también Estamos hablando con Milo t a v i a n o quien es parte de Ni Llamas, con ese al final que va a estar presentándose el próximo sábado en Jaque al Rey con Colito, con de Colinio, los que esto que el otro, con Colinio.、Eh, una gran banda, la verdad es espectacular lo que hacen.、Mm. Hoy los conocí, estuvo picando desde temprano p a b l i t o Aymar sus temas y realmente creo yo que Ni Llamas era una banda necesaria. Claro que sí.、Eh, Milo, aprovecho para preguntarte: ¿este segundo disco、eh, es el que se llama Santelmo? s i n g l e Ahí sí, va. El, el disco se va a llamar Arrancá con fuerza. Arrancá con fuerza. Arrancá con fuerza. Como、Ajá. dice este... la, la, la, la, esa chica que le hacen un móvil en la televisión. Que、no、está, Exactamente. Que no está pasando, <risa> sí, no está sí, pasando sí. su mejor momento y, y lo corre al camarógrafo y al periodista y le dice: Arrancá con fuerza. Sí, un poco está, está、eh, basado un poco en eso y en una canción que lleva ese nombre、uh -huh. eh, que va a estar incluida en el disco que todavía no ha salido. El,、eh, contestando a la pregunta、sí. anterior, el, el single se llama Tantelmo que sale、eh, mañana. Ahí buenísimo. va, buenísimo. Bueno, Milo, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos toda la suerte y por supuesto vamos a estar regalando, porque nosotros somos regalones, una especie de conejito de Pascuas de Papá Noel de la radiofonía pampeana y van a ir dos personas o tres personas o cinco personas o no sé cuántas personas、eh, a verte el día sábado ahí a Jaque al Rey. Mañana lo vamos a estar sorteando para nuestros oyentes, sépanlo,、eh, no lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a hacer mañana. Fuerte abrazo, Milo. Bueno, chicos、eh, y chicas, muchísimas gracias.、Eh... Y los esperamos el sábado en j a c q al Rey.、Vale. Eh, después le vamos a estar mandando el temita si lo pasan en la radio. Más vale, más vale.、Genial. Chau Milón.、Un、abrazo Milón.、Y、muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande.